Lo que le enseñan ustedes lo aplican en la casa Si ustedes enseñan mal, si ustedes enseñan a mentir Ellos van a mentir en la casa también Es importante desde esa edad formar a los niños Cómo queremos eh, a, lo, a nuestros futuros ciudadanos Para eso estamos trabajando compañeras no, no simplemente no es cuidar y listo Sino también educar porque hay nidito, prenidito nidito pre-kinder Entonces tienen que enseñar al mismo tiempo a la parte pedagógica importante yo entiendo todo el mundo a veces quiere me quieren acudir ampliaremos en el transcurso de esta gestión algunas barrerías más para poder recibir más niños pero con las exigencias que estamos poniendo es importante cumplir. Yo quiero decirles, tenemos en esta gestión vamos a invertir más de 2 millones y medio de bolivianos. Casi 60% en sueldo salario de los trabajadores. Pareciera poco. El resto va a ser para todo lo que es alimentación, servicios básicos y todo lo que todo lo que viene por las guarderías, porque ese presupuesto que podemos es para este centro para los centros, no es para, para otras terceras personas. Quisiéramos pedirle, compañeras, compañeros, eh, trabajemos transparentemente, en todo sentido. En todo sentido. Queridos papás, mamás, muchas gracias por su confianza. Yo sé que confíen en estas compañeras que van a trabajar, por eso lo traen a sus hijos. Esperamos que lo cuiden bien, esperamos que lo atiendan bien, esperamos que sea a, tu, a su satisfacción, es trabajo que lo vamos a hacer. Muchas gracias, muchas felicidades. Con esto damos por inaugurado las guarderías municipales de la gestión 2019. Muchas gracias.